Gente, ¿qué tal sur del Chile? ¿Cómo están? Un gusto de saludarlo. s siete de la mañana, con un minuto comenzamos este día, viernes, último día de la semana, con mucho ánimo, con mucho optimismo. Se acaba esta semana, Cristian l u g o ¿cómo está? Un gusto saludarte, bienvenido. Bienvenido. ¿Está bien ese ánimo? ¿Y con gafa? ¿Qué s pasa detrás de esos ojos? s c o no, no? Detrás del ojo no pasa nada. Después la música que vamos a tirar hoy,、ah, vamos a levantar el ánimo.、No, v a m s a hacer、eh, música de fin de semana. Música de fin de semana, levantar el último día. Este día viernes, que de pronto a esta hora es tan tedioso. Oye, falta tanto ahí, ¿no? No, falta, poco. <risa> señor, vea la hora. Yo, nosotros terminamos de、uh. trabajar a las 8 de la tarde, imagínense, estamos recién comenzando el día. <risa> para nosotros sí que es largo.、Ah, para nosotros sí, sí que es largo.、Claro. En ese momento, 10 grados de temperatura, vientos de 29 a 47 kilómetros por hora, chubasco s intermitente. s Dirección norte, el viento. Aparte, que está rica la mañana, no hace frío. No. No hace no, para no, nada frío. Está agradable. ¿Quién está Onomastico hoy día? De Onomastico está Sergio y Omar. Sergio y Omar, saludos para todos los s e r g i o y Omar. Para ellos un gran saludo. Sergio amigos, Silva Sergio. y Ovalle, q u recuerdo en este momento. Así es. Siete de la mañana con dos minutos. Siete de la mañana con dos minutos. Comenzamos arriba, Sorno en País, Lobo Radio. 7 de la mañana con 4 minutos、7 de la mañana con 4 minutos a este viernes 9 de septiembre de San Sergio y Omar, o m a r recuerda al Santoral Católico en el día de hoy、7 de la mañana y 4 minutos la Mañana con cinco minutos, siete de la mañana con cinco minutos. Cristian Lobo, hay bastante información para hoy día. ¿eh? s í una cantidad enorme te envío inmediatamente la pauta, perdón. No Pero... se preocupe, tranquilo, sí, señor.、Sé. Todavía falta el café mañanero. Así que el、no、café m a ñ a n e r o estaba leyendo que mañana hay partido entre Osorno y Fernández Vial. s í por partido por la tercera división, ayer vi unos muchachos、eh, ¿Sí? de la barra pegando cartelito,、ah. pegándolo a la hoja, la típica hoja de oficio, esa que tú imprimes. s í con mucho foro de sacrificio,、ah. me imagino que a e les l l o s costó bastante porque de su bolsillo. Estaban pegando en el sector de, de Ragüe. s t a b a n pegando. Oye, lo hable, ¿ah? ¿eh? Tremendo. Eh, eh, no, hay, no hay hincha más sacrificado que el hincha de equipo chico. No hay i n c h a Oye,、no、por hay... cierto, o ¿eh? Porque、no、el otro hay... pide muchas regalías y esto con su hojita. Imagínate, y... ser hincha de Católica, de Colo-Colo o de la Universidad de Chile、eh, no, no es tan difícil. No es tan difícil.、Eh, siempre se vive, por lo menos los de la U, siempre viven contentos, alegres. s ¿eh? a Aparte que. Que yo creo que con equipos chicos y qué estoy haciendo? Claro, tú ves de pronto una barra así de 50.000, 70.000, 100.000, y a veces son 30, son 50, pero t i e n e una pasión por 200.000. O sea, lo hable la, la función, sobre todo de los toros de acá e Provincia los o n o Vamos a estar hablando h o también más rato a las 7 y media. En lo que es país.、A Loma. Ahora sí. Ahora sí. 7 de la mañana con 6 minutos. 7 de la mañana con 6 minutos. Tú también nos puedes llamar 23.74.40. Saludos para toda la gente de la Locomoción Colectiva a esta hora de la mañana. ¿No es cierto? Sí, los judíos que están haciendo patria e s t a ahora. Están haciendo、cierto. patria. Está cortado el tránsito ahí frente o t r a v e z del cajón del e Blanco, el j u m q o por el lado de m a q u i n a Por m a q u i n a m a q u i n a entre、tránsito? Freire y Prat. Disculpenlo. Lo... Ahí está. Ya, siete <risa> de la mañana con seis minutos. siete de la mañana con seis minutos. Seguimos con Edward Mae y este, s es t i l t in Love. Thank you. Con diez minutos, siete de la mañana, con diez minutos, siete de la mañana, con diez minutos, Cristian. Sí, quería comentarte. Sí. <risa> un saludo a Manuel de Santana Pacheco, que está en línea, uno de los más tempraneros. Y en inglés nos saludó. Good morning, how are you? Fine, thank you. Ah, nos dicen que sería bueno colocar. Ah, sí, ayer también me hicieron un comentario aquí, que nosotros、eh, no decimos que tenemos. Que nos decimos con tanta reiteración, ¿Eh? que si、será cierto,、eh, que somos、eh, oriundos de w w w p a i l o c l Nos dicen la gente que sabemos, vamos de ahí. ¿De ahí somos? ahí está la foto、bien. de Cristian. El de la gafa es Cristian, que quiere mantener ese, ese toque rockero.、Ah. <risa> sí. El de atrás no es mío, por si acaso.、Ah, e l que está atrás no es mío. <risa> <risa> <risa> me l l a m a r n c e no t á g a n a n o cualquier plata al medio Jeep. No, no es mío.、Ah. Lo cupo sí, pero no es mío. Tiene、sí、razón, vamos a pedir permiso para colocar el pendón de b a i l o atrás de Cristian. Dicen que detrás tuyo podría ir el pendón de b a i l o No, ¿no? i、si、Tenemos uno, tenemos、Mientras、uno. d e n t r a sea s el pendón, no hay ningún problema. e a c t o o y a cortar la luz en Estados Unidos, un millón afuera. A, vamos a darle la nota más rata. Así es. Así ahí es. cuando se le corta la luz, se le corta. a <risa> d ahí, ahí llega el corte, ahí llega el bandurrio. Ahí a e <risa> <Hay> bandurrio <gigantesca>. g i g a n t e s c a Seguimos con la música, señoras y、sí, señores, a esta hora de la mañana, siete de la mañana, Siete de la mañana, siete de la mañana, con once minutos. Y todo s o r n o arriba, levanta las manos. Usted que se va a duchar a esta hora de la mañana, que va entrando la ducha, ya se está preparando.、Ah, Último día de la semana,、no. las manos arriba.、No. Este es p a s Lobo Radio,、no. Siete de la mañana con doce minutos.、No. Pues ya, Hey, hey, I can't forget you, baby I think about your eight d a y I tried to masquerade the pain That's why I'm next to the booth To dance w i t o the g r o o v e But w h t there is n o there is n o Baby, it feels so r i g h t To dance to the beat of That heat between you and I f e free to the m o u n t i n i life We like to live life And p o u r t h e m shots up in t have e been u t t h r is o the... r e is no Siete de la mañana con quince minutos, siete de la mañana con 15 minutos. 15...、No, Estaba preocupado de otra cosa. ¿Dónde está mi chiquilla? Ahí está. Sí, buen tema, es un excelente tema de levantar, ¿Para levantar, de... la, mañana? Para sí, levantar la mañana para levantar los hornidos. 10 grados de temperatura, reiteramos, vientos de 29 a 47 kilómetros por hora hasta f u e r t o n a Cuidado, 93% de nudos cubren los cielos de la provincia, probabilidad de trueno baja, humedad relativa del 90%. Chubasco durante el día, la máxima va a ser de 11 grados. Gracias. Así es, seguimos con la música. Esto es para Andreita que lo pidió、André. a través del Facebook personal, m e d i j o Cristian, tócala, por favor. Tócamela. Tócamela, tú. Tó. Por esto sí, es que hay que decir que、eh, le pusiste mucho power Sí, <risa> no, es la culpa al que pone la música no siempre <risa> es lo mismo la culpa es del tío q e oye acá nos dicen que coloquemos un jarrito al fondo para el ciego sí, sí. se í s me m e r d i ó el bastón me lo pueden buscar <risa> Ay, ¿no era ese? <risa>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 Parabisa, parabisa, parabisa, parabisa. Oye, qué d a m a me te yo llegué aquí a Chile. Seguro que yo h a c i e n d o el pique. Seguro que yo improvisé tarima. Todo el mundo con el h í g a parabisa, h í g a parabisa, parabisa, hígado, parabisa. Parabisa, parabisa, parabisa. Oye, <O ye. S 1> a c e celular, es cel de la guadalau, celular, es celular, es de la guadalau, celular, es celular, es de la guadalau, celular, es celular, es Siete de la mañana con 18 minutos, Siete de la mañana con 18 minutos, Siete de la mañana con 18. ¿Algo voy a agotar, don Cristian? <risa> Saludos para Sergio y yo, m a r que e t a n d o nomás con el día de hoy. y Hoy. Díganos. No, no, quería aprovechar que siempre saludamos a otro. Voy a saludar a mi hijo que se que están levantando, todos los días se levantan. Lo dejo levantado a las 6 y media de la mañana. Espero que el fuego no se haya apagado. Porque ¿Qué fue hacer fuego con, cuando se te, se te mezcla un palo mojado? ¿Sí? ¿Sí? No, yo no, ¿Tú s í no, no haces no... fuego? No, yo no hago fuego. Aquí ¿Ah, te tienes calefacción central. l、ah, Es que el piso de, de la casa es así. ¡Ah, radiante!、Eh, ¡Venga! ¡Ah, l otro también se ríe! ¡No, le saludo a, a mis hijos, el Jan y la Jim! ¡Ya! Para todos los que no quieren ir a trabajar, no se、oh. quieren casar, para todos los que quieren ser como tu humilde servidor, aquí está nuestro tema. ¡Llegan los auténticos decadentes la g u i t a r r a 最高の人は私の思い出を知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っている。 僕は私の家族、私の家族、私の家族、 メガセル どうぞ、ありがとうございます。<Porque yo S 1> que l、oh, a b u し e s Me cansé de ser tu fuente de dinero. Voy a ponerme esa guitarra de s o m b r e r de la mañana con veintidós minutos. Siete de la mañana con veintidós minutos. Estás en País Lobo Radio. Saludos para todos, t o d o t o d o t o d o s o r n o Saludos para Víctor Mancía, está en pie. Nos escriben el Facebook y d i c e Yo quiero una maquinita para hacer dinero. Parece que las agarran de la radio. <risa> <risa> ¡Los fabulosos! s v a m o s v a o s ¡Vamos! s v a m s a m s ¡Vamos! s v a m a m v a m o s ¡Vamos! s a m o s ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! s v a o s a m s ¡Vamos! s v a m a m v a m o s ¡Vamos! s a m o s ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! s v <risa> <risa> a s v a m o a m o s v a ピンクのデモンよ、ソスなダガドラダ、アタラベサンドミ la <Ay, ay, S 1> luna. お父さん。 de la mañana con veinticinco minutos Siete con veinticinco último tema nos vamos a la pausa y ya v o l vemos con país lobo radio ahora viene el último ahora viene el último a ver si lo c h u s t é para todos los que están pensando en tener más plata este dieciocho. para los Que quieren salir con la bolola al fin de semana y no tienen ni uno. Pa pa para los que se quieren hacer una radio propia. Una y decir las cosas que piensan. q r r i b a p hacer n o a r n o 7 de la mañana con 28 minutos, 7 de la mañana con 28, arriba, sorno, arriba, sorno, arriba, sorno. La tecnología alemana es una tradición y hay tradiciones que no se pierden en el tiempo. El secreto tradicional alemán para fabricar cocinas a leña de calidad lo tiene Kriegers de Temuco. Y en Osorno, Carrasco Créditos la pone a su disposición en todos sus locales. No queme su dinero y acompáñese con la alemana calientita del sur, Krieger, puro calor de hogar. Señoras y señores, tienda armario ahora es mundial. Por esta semana, ahora es mundial. Durante una semana te llevamos a Alemania, Finlandia, República Checa y Escocia. Con marcas afamadas a nivel mundial como Ice p e a k t r i p a s s Iguana y Kiltex. Desde un treinta y hasta un 50%. Desde un treinta y hasta un t 0 Pero claramente la parte más entretenida de este comercial es que habrán parcas impermeables, chaquetas y todos los modelos internacionales desde un treinta y hasta un cincuenta ciento. por Sí, a mitad de precio. Durante una semana, armario es internacional. Estamos en Ramírez 1040. Cambia tu pinta. Cámbiate armario. Hace un año estaba embarazada. Y aunque a veces imagino cómo sería ser mamá, pienso que la adopción fue mi mejor opción para su futuro. En la Fundación Chilena de la Adopción llevamos más de 25 años apoyando a miles de mujeres. Si piensas entregar en adopción, estaremos a tu lado para que decidas con total tranquilidad. Llámanos al 222-9472 o infórmate en f a d o p c l En Carrasco Créditos, para este aniversario, nuestro compromiso continúa para hacer de tu casa el lugar más agradable del mundo. Cumplimos 45 años. Este fin de semana, sábado y domingo, en horario continuado, muchas ofertas, muchos regalos y más promociones para ti. Este fin de semana, recuerda, gran venta especial, otra venta especial. En Carrasco Créditos de Patricio Lynch, 1814. Y por las compras realizadas en la tienda, reparto gratuito en el sector urbano. Te esperamos en Carrasco Créditos de Patricio Lynch, 1814. catorce. Solo y exclusivamente en este local este fin de semana. ¿Acaso te quieres perder esta gran venta especial? c u años r e n cinco t a a y junto a la familia del sur. Son las siete de la mañana con treinta y dos minutos. Hay un lobo suelto en la ciudad. Recorre de día y de noche cazando las noticias para ti.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 Grandes y buenos días, son exactamente las 7.33 de la mañana y nuevamente le damos la bienvenida. Ya ahora las informaciones ya lo levantamos, ahora ya hemos reposado con el café en las manos, t a l vez en el taxi colectivo. Vamos a pasar a revisar las informaciones justo a mi fiel compañero Cristian Correa. ¿Qué pasó? ¿Te estuviste desinflando?、Sí. ¿Qué a a s ¿Qué fuiste?、Sí no, s que me a l i ó una salud. e gusta saludar, r te <risa> Sí, es que me, me estaba... Vibrando el teléfono de mi despónster. 7 de la mañana con 34 minutos. Primero que todos, a l u d o s para todos quienes están cumpliendo años en este día, viernes 9 de septiembre, quienes están d o m á s t i c o s Sergio y o m a r recuerda el santoral católico en el día de hoy. La temperatura máxima para el día de hoy, nos i n d i c a e l informe del tiempo de la meteorología de Chile. Sí, 11 grados es la temperatura máxima a contar de las 13 horas. Se van a registrar 11 grados. Temperatura que va a acompañar prácticamente durante todo el día. Recién, como eso de las 7 va a bajar un grado. Pero se va a mantener en eso. Va a estar、eh, a esta temperatura que estamos ahora. No le va... tenga miedo al clima. No le tenga miedo al día como está. Porque está sumamente agradable está andar agradable, en a b l e Está agradable porque estaba ...estaba muy frío hace unos días atrás. Sí.、Eh, que era molesto. Y después estaba como empalagoso.、Uh. Oye, ¿qué manera de botar la fábrica e s t á a l f o n d o de l n a a l q e r í a Es el n e s c l é ¿no? Ayer yo venía bajando el programa. Ya. De la m i r Azul. Bota. Bota ...bota mugre, ¿eh? Y no son lo, y no son lo único. No son lo único. No, no son Oye, lo único, pero y Calle sea... Ramírez, yo entiendo que de pronto uno se moleste con la municipalidad, que el camión de la basura no ¿Sí? pase. No, aquí no tiene nada que ver ni el camión de la basura, ni la gente de la recolección. Es la mala educación, la ordinariez, la falta de cultura. Ahora entiendo por q u e están peleando por mejor educación. No puede ser que en la noche tiren las bolsas con basura, paña. Hoy día, v a a ser la mañana, eso de las v e 20 para las s i e Sí.、Eh, ahí, Frank. Ramírez frente a la estación de servicio que hay. Oye, una cantidad, aparte de los perros vagos, pero ¿cómo pueden ser tan ordinarios, tan cochinos, tan con tan poca cultura y respeto por los demás? Bueno, respeto, por el, respeto no solamente por la gente que pasa en la orgía, sino por la gente que lo tiene que recoger. Exacto. Y y es un, un. En la mañana t i r a n las bolsas de basura con pañales con caca. Con caca.、Okay. Caché, ahí afuera, en la noche, para que pasen los perros, tienen la e s c o e a a en Ramírez frente pero, a la estación de qué servicio. ¿Qué ordinario? En parte pasa acá también. En Ramírez también. Sí, también. En Ramírez también. Los restaurantes, todos sacan el, a lo que cierran. Eso de las 3 de la mañana, se levantó con sus bolsas, echaron los basureros, estos、ah. que son para el tránsito, no, no están hechos para eso, no son contenedores de basura. No,、ah, no, no. Son, no, son pues, basureros, s í s o n basureros, no son contenedores. No, no son contenedores de... de basura. Pero ahí los b o t a n Y en la mañana salen a tomar el s a y u n o eso de las 7 de la mañana los perros. s e y media para adelante, ¿verdad? Claro. Y dejan aquí Ramírez, pero una cosa más linda. Ahora, el otro día nos、Trinario. decía una, un, una auditora, nos decía, pero es que el camión pasa muy temprano, ¿vale? a n t e Pero es que pasa muy temprano, que pasa muy tarde, que pasa a l mediodía. Antes pasaba a las ocho, igual no había un problema.、Es、pasaba igual, en la、bien. mañana, también hay problemas, ¿no? Es decir, camino de la zona、no、puede estar afuera. ¿Cómo tan cochina, señora? Qué t e r r i b l e Siete de la mañana con treinta seis y minutos. ¿Comenzamos con las informaciones? Comenzamos con las informaciones. Antes saludar a Víctor que celebra、eh, y pregunta c u á n t o va a e s t a r en la carne. Eso lo vamos a ver más ratito de qué se trata ese comentario. <risa> no, ¿No te acuerdas? <risa> Dice que escuchó el programa de ayer en la tarde a las siete, de la s siete a las a ocho. o y a ¿Y hablamos de carne? Sí, vos. Doscientos kilos de carne hablamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ahora caché, ¡Ah! ahora caché. Siete de la mañana, con treinta cinco y minutos, comienzan las informaciones. Carabinero sorprende al viejo del saco en las quemas. Sí, cerca del mediodía, un llamado al fondo de emergencia Carabinero s 133 permitió personal de carabineros detener a un ladrón de c c i n u e n t años y ocho a al interior de un domicilio del sector Las Quemas. Luego, que este ingresara forzando la puerta de acceso a la casa con un elemento contundente. El ladrón fue sorprendido en una dependencia destinada a dormitorio con un saco、Obvio. en cuyo interior cargaba una serie de especies que había recolectado en la vivienda y con el cual pretendía huir. Patita en la ventana, e s t a h a h o a a h está Daniel, lo comentábamos ayer. Un,、eh, siete de la mañana con treinta siete y minutos. Incendio de pequeña bodega causó emergencia. En Rague Alto durante la noche. Y dicen que causó polémica y les explico por qué. A eso de las 23-20 horas, la alarma al cuerpo bombero dos horno indicaba un siniestro en una bodega de unos 4 por 5 metros, c o n t r u i d a e material ligero, ubicada en la parte posterior de una vivienda de calle real 1138. La bodega resultó con daños en un 100%, en tanto la casa con daños menores en el área colindante. Bomberos de las diferentes compañías, bajo el mando del primer comandante Marcelo Millar, lograron controlar rápidamente la acción del fuego, lo que permitió que las llamas no se propagaran. Y aquí viene la polémica. Hay una confusión, al parecer, con otro medio que no s o t r o s Nosotros no dijimos que se quemó ningún vehículo, no dijimos que habían personas lesionadas, y tampoco、eh, tenemos e s a a c t i t u d a quién está el nombre de la propietaria, sino que nos dijeron quién vivía ahí, que era la señora Alderete Silva. Si la señora Alderete Silva no es la propietaria, es la información que nosotros recabamos en el lugar. Puede que alguien haya dicho el nombre que yo hago. ¿Se molestó porque era el nombre de él? Parece. No es que había un auto y ayer, ¿te acuerdas? Ah, no, me llamaron mucho más tarde, ya habíamos terminado. Sí, habíamos terminado, me llamaron y dijeron, oye, ¿sabes qué? Ustedes fueron y yo dije, no, nosotros no fuimos. Lo del auto, no fuimos. Ya. ¿Qué? Yo te conté eso. Es que sí me contaste, no, ahora me recuerdo. Anoche, me, cuando salíamos del programa del PM, me, me comentaste. Estupide. c o n d e n a en automotora por vender vehículo en exhibición. ¡Ay! Como nuevo. t e r m i n a Condenan a Automotora por vender vehículos de exhibición como nuevo. Mucha atención.、No. Aquí, esto n o envió、eh, Alejandro Miranda, Alejandra Miranda, perdón, desde Puerto Un. La Corte de Apelaciones de c o y a i que confirmó fallo de primera instancia al que condenó a la empresa Patagonia Automotriz SA al pago de una indemnización de un millón y medio a una consumidora y a una multa de 25 UTM, vale、es、decir, otro millón más. Por haber vendido un vehículo de exhibición en vez de uno nuevo. Todo comenzó cuando Sandra Ampuero, residente en Puerto Aixén, compró vía telefónica y、e、online, lo vio, nosotros hicimos el mismo recorrido, e、eh, hicimos el autito. Un vehículo cero kilómetro, marca San John, así se pronuncia.、No? San John, sí. Gracias, modelo a c c i ó n a la concesionaria Patagonia Automotriz de Puerto Montt pagando 13.100.000 pesos. No es menos lo que pagó, son caros.、Sí. Bueno. Cuando la consumidora recibió el vehículo, se percató que no era nuevo, pues venía sin los protectores plásticos los asientos, sin manual de cuponera de garantía para las revisiones técnicas, el estanque vacío y no con los 10 mil pesos de combustible comprometidos por la empresa. Al pedirle explicaciones a la automotora, se le indicó que efectivamente el vehículo no era nuevo, sino que había sido utilizado por varios meses como exhibición y prueba en la ciudad de Puerto Varas. Ante el hecho, la consumidora recurrió a un funcionario de la PDI para que revisara el estado en que le había llegado el vehículo. El profesional indicó que éste tenía claros indicios de haber sido usado, venía sucio y manchado en su interior, sin los plásticos de protección, entre otras consideraciones. Ahí la consumidora fue al CERNAC, organismo que tras no obtener una solución adecuada por parte de la empresa, o sea, no se arreglaron a la buena, Decidió denunciar el hecho ante el juzgado de policía local de Eisen, haciéndose parte en la causa. Así que le costó la gracia. Negarse a llegar a un acuerdo le costó dos millones y medio de pesos al automotor.、Sí. No lo haga, cuidado, cuidado. Sí, y mira, la, la automotora Eisen enfatizó en la cantidad de k i l o m e t r a j e r e c o r r i d o que tenía el auto: 112 kilómetros recorridos, los cuales se explican por la distancia desde Puerto Vara hacia Puerto Montt. ¿Quién dijo que entre Puerto b a r y Puerto Mora hay 112 kilómetros? Que fue primero andando y volvió. ¿Pero 10 veces? Y hay alta vuelta para allá.、Oh, Ay, <risa> las cuestas son terribles. Ya,、eh, es cierto. Usted cuando compra un vehículo nuevo. Es nuevo. Es nuevo. Es cero kilómetros. v e r o kilómetros. Usted lo elige en el color que usted decía. Es más, cuando viene en importación, usted tiene que revisarlo. Porque si viene con una raya, usted tiene todo el derecho de no aceptarlo. Así que usted no puede aceptar. Si no viene con las fundas, que son las plásticas, si no viene con la garantía, tiene que revisar la batería, porque hay muchas veces que se les cambia、ah, la batería.、Sí. Y obviamente, mucha atención para l o s que compran vehículos con los accesorios. Recuerde que cuando usted va a comprar un vehículo, dice desde、claro. vehículo. Desde. No es la foto referencial la que le es una foto referencial. La que muestran es con todos los accesorios. Cuando usted compra con todos los accesorios, tienen que venir con todos los accesorios, sobre todo las llantas. Mucha atención. Hay vehículos cero kilómetros que vienen con la llanta original. Y algunas automotoras le sacan la llanta que viene con el logo de la marca del. Sí,、vehículo. esa es la llanta original.、Correcto. Y esa es La llanta original, la cambian por una más nueva, una aleación que cuesta 200 mil pesos. Cuidado. Ahí están los consejos. Está bueno, eso lo podríamos repasar en la tarde si nos acordamos un poquito. Eso por trabajar en. El... Eso va,、eh, déjalo ahí. <risa> Rebrando. Oiga, acá nos dicen que. Bueno, saludo a Sergio Silva, nos dicen acá de parte de Don Manuel Santana. Y Don Manuel también nos hace un alcance. Dice que las empresas que entregan volantes. e s t á n volando a la basura, volvemos al tema de la basura. Las empresas que entregan volantes con promotoras, muy lindas todas ellas, sacan responsables de recogerlas del suelo. No,、ya. eso no se puede, pero es una exageración, pero es cierto. Eso de entregar volantes. Los supermercados. Entre... Vamos a un tema de cultura. A mí me pasan un v o l a n t e Yo lo leo o leo la revista que te pasan de pronto. y la, le, le pego la ojeada y la tiro al tarro a la basura. Oye, si ¿sí、vas a alzar los tarros a l basura, si no es para tirarlo al suelo. q u Están e llenos de, de basura los restaurantes. Esa es la otra. ya, ya Seguimos con l a i n f o r m a c i o n Lo dijimos esto que colocó muy triste a Correo. 7 de la mañana con 43 minutos. En Ayacara se inauguró el telecentro rural más austral del país implementado por Indap. Sí, nos envió esta información desde Chaitén, mi amigo personal, h a r r y m á n Muñoz. En esta apartada localidad de la región de los Lagos, INDAP dio el v a m o a la iniciativa enmarcada en un plan nacional impulsado por la institución que desarrolló 10 telecentros a lo largo del país. Don Eduardo Troncoso es pequeño agricultor de la localidad costera de Ayacara, perteneciente a la comuna de Chaitén. Desde hace algún tiempo es parte de una microempresa que se dedica a la producción y venta de madera nativa. Él es parte de Chile Compra y su negocio podrá alcanzar nuevo rumbo con el uso de Internet y el correo electrónico. Bien por ahí. Sí, bien.、Eh, la tecnología al servicio de las personas y obviamente sectores.、Er... Eh, ahí, ahí no llega nada, ahí no van las empresas privadas. no, no Ahí no van las empresas privadas. Pero, pero bien, hay temas emprendedores. Yo tengo que enviar un saludo para San、aquí. Juan de la Costa. Ya.、Eh, no para todos, sino para la gente <risa> emprendedora. No es verdad, sino para la gente emprendedora. A mí me cae bien la gente emprendedora, la que viene de abajo, la、y、que se esfuerza y、claro. le pone empeño. No para toda la galla que no hace nada y se beneficia del trabajo de los demás. No, hay mucha gente. Saludos para Beatriz. Beatriz. Trecaquista. ¿Eh? Ah, es, es, ¿Es familiar del profesor? No, no sé. ¿Eh, ¿Del catequista? No. no, no, no. Pero saludos para ella. Ahí vamos a estar visitándola. Así que saludos para toda la gente de San Juan de la Costa, pero la emprendedora. Ay, no, para a la m p r e n d e o r a Ya. s i e t la mañana con 45 minutos. Siete de la mañana con 45 minutos. Si usted es vicioso,、oh, ponga、okay. mucha atención.、Sí. Porque cigarrillos desde hoy suben su precio. De hoy, de ayer, están、oh, de bien, ayer. Bien, bien, bien, bien. Ya, desde desde de ayer en realidad. Los fumadores a partir de ayer deberán pagar 200 pesos más por las cajetillas de 20 cigarrillos y sean más por las de 10 unidades. Así lo informó British American Tobacco Chile. El aumento se debe a la decisión que tomó el gobierno tras el terremoto del 27 de febrero de 2010 y que entró en vigencia el primero de agosto del mismo año, que serviría para llevar adelante el proceso de reconstrucción. Hola,、no. buenos días, que tengan bonita jornada y un resto de semana espectacular junto a toda la familia. Ay, <risa> ah, eh, para la gente que nos escuchó, están tocando la bocina. Estamos en Ramírez con、eh, pasaje Vázquez. Se ven un bonito día, c a b a e r Ah, que nos pasan tocando la bocina. La empresa dijo que para disminuir lo más posible el impacto y las consecuencias negativas del alza en el comercio, se tomó la decisión de realizar alzas de precio en forma parcial. Los nuevos valores de las cajetillas representan un incremento promedio de 7,7%. Oye, sube los, con los cigarros me pasa algo impresionante. Sube el precio y bajan otras cosas. ¿eh? Sí. Sí. <risa> Mientras más plata l e sacan del bolsillo, m á s b a j a n algunas cosas. Por lo que me han contado. Porque después me van a ver. Ah, te e s t á b a asando lo de la cajetilla. Ah, verdad que ahora viene. No, no, no. Me vio disminuido, o ¿no? Seguimos con las informaciones. Hasta el 31 de octubre se extiende el plazo para presentar obras al séptimo concurso de pintura y fotografía del Blas Pascal School. Sí, hasta el 31 de octubre se ha extendido el plazo de postulación de los trabajos al séptimo concurso de pintura y fotografía d e Blas Pascal School, ahí ubicado en Rodríguez con Mata. Si bien la recepción de obras finaliza en agosto, la situación educacional por la que ha atravesado el país y la provincia llevó a los organizadores a determinar el plazo de presentación de trabajos hasta fines de octubre. Recuerde que hay varias categorías en pintura, por ejemplo, Están los chicos de primero a cuarto básico, luego vienen los de quinto a octavo y todos los de enseñanza media hacen otra categoría. En el caso de la fotografía, va de quinto a octavo y de primero a cuarto medio. Los detalles los puede encontrar, y <ríe> va también encontrar, encontrar en、eh, el, En el sitio web del Blas Pascal School.cl o bien al 20 1500 o va directamente a, ahí al edificio y aprovecha a conocer las modernas instalaciones que tiene Blas Pascal School aquí en pleno centro de Osorno con todo lo que significa. Yo siempre doy un punto a Blas Pascal, siempre, siempre lo he dado, sea auspiciador nuestro o no. El refuerzo de inglés ha sido súper importante. Dos horas todos los días de inglés hace que los chicos, cuando entran de muy pequeño, ya en cuarto medio estén hablando de corrido. Le hace una ventaja. Eh, Inmejorable a los niños. Sí, eso es bueno cuando empieza desde muy chico, porque cuando uno es más, y lo digo por experiencia propia, cuando uno es más adulto y se pone a estudiar inglés, el gran problema que tiene es que no tiene pares que hablen inglés, con quienes poder empezar a, a hablar. Entonces se te va olvidando. Sí, correcto.、Eh, cuando entras a estudiar a los institutos, eso después, claro, tú llegas a clase y hablas con todo el mundo, ahí, pero en clase. Pero después sales y como son cursos de dos tres meses, Entonces, después、pues、ya no tenéis con quién emprenderlo y con quién seguirlo practicando, así que es difícil. Bien, p e r s a b e s qué? Yo tengo una experiencia que viví con un amigo que. ¡Hola, hola!、Ah, hola ¡Buenos días! e l m e saludo al Leo ayer que andaba, no me acuerdo con quién andaba el Leo ayer, nuestro reportero estrella que, que dijo que estaba en un, celebrando no sé qué cosa. ¿Ya?、Yeah. El triunfo del Estado. ¿Sabes qué? Hay un sistema que yo, con un compañero que vino ahora, que está en n alto puesto de una empresa nacional. Y conversamos el tema de inglés. Y él siempre cantaba las canciones en inglés,、uh -huh. las leía en inglés y trataba de, de saber lo que decía en inglés, pero siempre las decía en inglés. Y mi hija, el día de hoy, tiene un mecanismo que le ha funcionado extremadamente bien: es que ella canta mucho en inglés y, aparte, ve las series en inglés. Chata De entender los di diálogos, y le ha、uh, servido mucho para dialogar, porque no, no sacan、sí. nada de. El de, problema es dialogar. Es dialogar en inglés, entender al otro tipo cuando te habla. Exacto, sí, ese es el gran problema de, del inglés, por lo menos acá en este país,、eh, que、no. claro, te pasa n una hora de inglés. Antiguamente no le pasaban dos horas a la semana de inglés, y no entendía nada. Yo me aprendí una canción de Happening, s t s h a p e n i n g family, y no me acuerdo el que más. Y era lo que tú aprendías, y black, red, ¿Sí? y, y para contar, y cuanto estoy x o r 567, y listo, se terminó, hasta ahí no me ha llegado el inglés. Bueno, ayer、eh, Juan Pablo estaba, decía, cuando le dijiste c i e r r a la puerta, Juan Pablo dijo open the door. Claro. Y le dije, es close. No, no, no, me、no. dijo la puerta, no es close. <risa> Ya pasamos la próxima. Siete de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Siete de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Saludamos a quienes llegan por nombre Sergio y Omar, que estando nomástico en el día de el hoy. Y el Chicho y el Oma. Ah, sí, se puede, puede, puede ser Oma. e presidente del Banco Central presentará hoy viernes informe de política monetaria en Puerto Montt. Sí, el presidente del Banco Central de Chile, José de Gregorio,、eh, presentará este viernes el informe de política monetaria y POM. De septiembre de 2011 en Puerto Montt, antes que la comunidad empresarial, laboral, ejecutiva, académica y estudiantil de la región, en un encuentro organizado por el Instituto Emisor, vale decir el Banco Central, y la Universidad Austral, sede Puerto Montt. Esto se entrega c a c a cuatro veces al año, en marzo, junio, septiembre y diciembre. ¿va? Y estos son q u é va a decir、él? los temas económicos, la evolución reciente, la inflación, el marco análisis utilizado? Bueno, para la gente que le interesa, allá va a estar. Lamentable que no se haga acá. Que es interesante estos temas para cierta gente, para saber, porque usted tiene que estar informado para dar su opinión. Sí, que no está informado.、Eh, no puede ser. Anda, anda más perdido que el a c h a No, no. 7 de、decir. la mañana con cincuenta minutos, siete de la mañana con cincuenta minutos. Niños estuvieron de fiesta en el hospital de Quilacaguín. ¿Se acuerdan de la costa? Fuente Luis Castellón. n y a La sala de estimulación temprana del Hospital Perpetuo Socorro de q u i l a c a g ü e n fue el lugar escogido para la realización de una alegre jornada de esparcimiento donde familias de l s e c t o r e s compartieron un grato momento donde reinaron las risas y la alegría. Con un rico desayuno con jugos, tortas y golosina, s los cerca de 25 niños, junto a sus madres, compartieron con los profesionales del recinto asistencial en esta verdadera fiesta que se enmarca en las actividades del programa. Chile, crece contigo. Que en la mañana le saqué las rueditas, chicas, a mi bicicleta.、Uh. Lo mejor que me ha pasado en mi vida fue sacarle las rueditas a mi bicicleta. Ahora a l c a n z o mayor velocidad y las chicas se derriten cuando me ven pasar. Ahí está, saluditos para todos los niños que tuvieron d e f i e s t a entonces en el hospital de q u i l a c a g ü i n y para todos los niños. Ahí c o la música de i n t a y 31 minutos, pero en definitiva es、eh, con la compañía de Chancho en Piedra. p i l i b r o espiritual. ¡Y cuidado, niños! ¡Que q u e、oh, m a a q u í está, patana. Era buena, ¿eh? 31 minutos. Una de las más grandes series animadas de Chile, podría decir yo. Sí, bueno, fue internacional, creo、sí. que hoy tiene algún、sí. capítulo internacional. El capítulo internacional. Frutillar prepara agenda de actividades para fiestas, patas, te que te que te, te. Sí, porque hay gente que no puede decir la verdad de nosotros, ¿no? Por... Condiciones especiales, conoce s gente así o no? Y, o sea, hay,、eh, yo para pasarlo tranquilo, mejor、eh, voy a ir a otro lado.、Eh. Oye, sí, yo no entiendo esa cuestión. No, es que a veces pasa yo, que yo... tú tienes y se te complica a veces.、Ah, ¿no? yo, yo... Te, te puede s encontrar con gente que no quiere. Sí, te r r i b l e Yo no, no entiendo, por ejemplo, la gente que tiene que salir de, del d e país. Hay gente que sale de la discoteca. a q u pasa? <risa> Ah, ¿aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué a l ó está pasando? No te escucha. No te escucha no te bueno,、recuerda. yo te cuento. Durante, esto nos envió Juan Carlos Contreras de Frutillar. Durante todo septiembre, Frutillar invita a celebrar el mes de la patria con una serie de actividades coordinadas por el Departamento de Extensión Municipal y que están dirigidas a toda la comunidad. Hasta el 15 de septiembre se realizarán talleres de Cueca para quienes deciden aprender o perfeccionar técnicas. Déjale. Se llevan a cabo de forma gratuita, señor. Los lunes y jueves a las 19 horas. Buenas. En el centro comunitario y los martes jueves en la sede v i l l a Las Cascadas en el Bíbara. ¡Uy, mismo uy!、Hora. El jueves 8 a las 8, 18 se llevará a cabo el encuentro escolar de Cueca en el gimnasio de la escuela Arturo Alejandri. c ¿Cómo? La ¿Cómo? Yo te decía cuando parecen moscas. m o Yo la querés? te tres Bueno, no, no, si、sí, las celebraciones religiosas comienzan el domingo 11, el miércoles 14, calma segunda celebración, el 15 tendrá lugar el tradicional esquinazo a cargo de los grupos Cafre Cánticos del Sur, el 16 se realizará una gala folclórica, el 17 se realizará un desfile y así nos vamos. Todos los detalles en www.paislobo.cl Ahí pueden encontrar todo el programa de la Municipalidad de Frutillar. Gracias a nuestro colaborador Juan Carlos Contreras. Pero el otro, el Me confundí, me confundí. siete de la mañana con cincuenta cuatro y minutos. Siete... Aquí viene el tema di, el del vino. Siete de la mañana con cincuenta cuatro y minutos. Sí,、eh... mira, vamos a leer la nota, Lee la nota y ahí podemos. Me, me Yo te l hago la más y tú la picas. Purranque votará polémica ordenanza municipal sobre venta de alcoholes y locales nocturnos. Aquí hoy. Saluda a Don Ervin Opis, que nos envió esta nota. El próximo lunes será votado por los c o n s e j a l e s de la comuna de Purranque la polémica de ordenanza municipal que regula el horario de funcionamiento de los recintos de venta de alcoholes y locales nocturnos de la ciudad de Purranque. Se trata de la ordenanza municipal que hace siete años fue impuesta por el alcalde César Negrón y el anterior Consejo Municipal, municipal para, según lo que se dijo en el momento, disminuir los delitos que se cometían en la ciudad. Dio resultado. Sí, es un éxito. La votación de la citada ordenanza municipal se realizará en la reunión del Consejo Municipal del próximo lunes, 12 de septiembre. Vecinos, vayan, n e h Porque nos llamaron por esto. Ocasión en la que cada concejal purranquino podrá justificar su voto tomando en cuenta la serie de hechos delictuales que se han registrado desde que fue aplicada dicha ordenanza. Tu opinión. ¿Qué opinas tú?、Eh... No funcionó. No, para no, nada. No, yo, no. yo viví en tiempo en Purranque y no, <coughs> no. No funcionó, solo trajo pérdidas para el comercio local y aumentaron los clandestinos y la delincuencia. Oye, tienen varios muertitos a la v e、eh? r Sí, en, en, en, sí en... es verdad. Y la cantidad de clandestinos, como tú decías. Una, una, una zona que podría ser. Que, en, ¿Se la podría sacar más provecho, Purranque? Sí, está muy bien puesto, no es como Renero que tú tienes que entrar y andarse kilómetros para Puranque, ver. Purranque es como esos pueblos llegando a Santiago. Digo pueblo no por un tema peyorativo.、Pues、por、sí, si acaso, c u a l q u e r a que, que se puede sentir, que e de después este. No. Pero creo que le podría sacar más provecho. El problema, uno, es que no veo un trabajo especial en, ingre en el ingreso. No no, nada, no, no hay nada. No hay nada que te llame la atención para entrar a Purranque. O sea. Que tú tomes un descanso y, oye, podríamos parar acá. Exacto. Porque, por ejemplo, tú puedes entrar hasta donde está la estación de servicio y de ahí salir y chao. Y se terminó.、Sí. Y no pasaste a visitar Purranque. Yo creo que a h í un consejo, no sé si hay alguna una comisión pro, pro Purranque. Yo creo que ustedes tienen una una capacidad ahí en, en la ruta cinco que lo, el, prácticamente los atraviesa Purranque porque tiene, tiene varias construcciones hacia el otro lado también. Tienen. Tiene una posibilidad enorme, no es, no es como sonno que tú tienes que entrar. Esta s rotonda s es un. c a c h o entrar aquí a o Son s n o Sí, te, te ha tocado de repente cuando tú la primera vez que tomas un vehículo y dices, ahora vamos, y ahí te das cuenta que. e se... ¡Ah! Ahora. <ríe>、no、o por... sonno son, es difícil entrar, vaya a Puerto Montt.、Oh. O. Terminas en cualquier lado, ¿cierto? <ríe> ¿Y por dónde? e qué、va? ciudad mal hecha un Puerto Montt? No, pero Montt es que, Puerto Montt, Montt creció mal,、po. es como un traje. Es que le fueron remendando, yo viví en p u e r t o m o n t t y te lo digo. De repente entra, no, hoy día no es, ahora es contra, para el otro lado. Bueno, era muy e n r a d o Pero、eh, p u r r a n q u e tiene una oportunidad única de ser、uh, y de tener mucha gente. La gente que va sale, por ejemplo, la, mire, le digo la verdad, la gente que sale, viene de Argentina y quiere ir a p u e r t o m o n t t porque le gusta Chiloé, porque p u e r t o m o n t t la lleva más a t r a c t i v o no pasa por los o r n o s i g u e derecho y se le hace largo el, el trecho hacia Porto Monte. Exacto. Ya viene aburrido de, de venir viajando todo el rato desde. De, Desde Entre el Agua h a s t a acá, y ahí p u r r a n q u e está, pero justo, justo para hacer la competencia. Yo creo que está. Yo le podría hacer fácilmente la competencia, porque mira, podría colocar restaurantes, podría colocar plaza s de juego para los cabros chicos, para que se entretengan, lugar de estacionamiento, para que pasen、eh, a hacer, en, no sé, por, a, los vehículos a, a, a estirar las piernas, los, los conductores también de camiones, hacer un restaurante un este, por otro. Ahí、club. está el tema, el restaurante. Es impresionante cómo te asaltan en un restaurante en la carretera. Qué manera de cobrar. Ah, eso es lo otro, sí. Y están ahí mismo, o ¿eh? A excepción de un restaurante.、Uh -huh. Yo cuando estaba trabajando en otra empresa a n t e r i o m e n t e o no, los servicentros son otra cosa.、Eh... Oye, un día en un servicentro, a un copec de. La de... Para, pasar la... Para pasar el dato, si usted quiere ¿Ya? comprar café, c o m p r a l o acá. Pasé a Trasfuna a comprar un... un café de este porte. De este. s í 800 pesos. Sí,、man. impresionante. Así. Así. Y hay un restaurante por la ruta 5 Norte. Cuando usted va hacia allá, a mano derecha, está como a 7 minutos, 5 minutos de acá a Osorno. Bueno, bonito y barato. Le doy el dato, la v i g a Muy bueno.、Voy、a y a p a s a r a almorzar ahí. Cuando u b un, un tiroteo hace mucho tiempo atrás y falleció un a un funcionario, le pedí que era de l Unión Río Bueno, parece、bueno, que、era. Nos enviaron de un canal nacional a hacer una nota. Uh -huh. Y tuvimos que viajar para allá. Y sabes que al fin pasamos varios servicios, pero era carísimo. No, e r a muy caro. Al final tuvimos que entrar a, una, a un, una especie de pueblito ahí y comimos lo más bien y barato. Bueno, bonito, barato. Y no, impresionante. El café, 800 pesos, la bebida, Luca era, pero vamos, macho. ¿De dónde la traes? Si el camión, es m a l el camión pasa por ahí. No, no、sí. tiene nada que decir. Tiene que entrar a la ciudad, o sea, no, tiene que pagar pegas. Es demasiado lo, lo que están cobrando algunos restaurantes en la carretera. Pero bueno, es algo que, ahí que tiene a h í tiene la oportunidad, hay un negocio, q u i e r e s un negocio, compres un terrenito ahí cerquita y ahí tiene un negocio, güey.、Bueno. Sí, y no pegue el palo. Además,、Pero、que、bien. yo creo que si usted hace algo en Empurran, que el alcalde d e n e i r o le dará algún tipo de facilidad, ¿no? También. Eh, ok, c l i e n e d u e anda. No a n d a ¿qué haces, papá frita? <ríe> 7 de la mañana con 58 minutos, 7 de la mañana con 58 minutos. Saludos para todos los que llevan por nombre Sergio y Omar, que n e c e s t á n de cumpleaños. A Sergio Leo, no dijo que era Sergio Leo. Aquí todos se quieren colocar hoy día para c e l e r a r nomás, t i c o e s que es día viernes.、Claro. Tú no eres Cristian、eh, Sergio Leo.、No, Cristian Sergio, claro. <risa> Cristian Sergio Omar. <risa> los dos、Saludos、para todos ellos, s a l u d o s para el gran amigo Sergio Silva. Gran a Muy i g o Me bien, tuvo bastante enfermo. Una bronco,、eh, una bronco ¿Sí? Sí. Tuvo una b r o n c o una bronca, n a bronca, una bronca, una bronca, n a b r o c u i d a bronca, una bronca, una bronca, una b r o n a una bronca, una bronca, una b r e t c a una bronca, c n a b r o que es d i f í c i l n a bronca, u a r o n c a una bronca, una bronca, una b r o n e a una bronca, a bronca, una de s n c a una bronca, una bronca, una bronca, una b r c ó m o n e p u e d e l o g r a r u n c o n v e n i o Sí, p u e s c o m o l a g e n t e de a h í de Oye, l o s b o m b e r o s t i e n e n g i m n a s i o Yo t e n g o q u e d e c i r h a y u n o s Bomberos con una ¿Un preparación física. ¡Uy! ¡Uy! n c ¡Uy! a ¡Uy! ¡Uy! e pero ¡Uy! a ¡Uy! ¡Uy! e Jotito ¡Uy! ¡Uy! n ¡Uy! e estado n físico、eh. ¡Uy! a me p r ¡Uy! b m r ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! y o y ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! y o y ¡Uy! y o no y ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! y u c u y ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! y u o u y ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! y o y ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! y u a l g u y u ahí? <risa> Es cuando tú los ves subir a la escalera o、oh. entrar por una ventana y ahí te volve la o c a h í te volve l boca. dice, este va a quedar ahí, ¿a? este va a quedar ahí. Mírale las bices. No se le ve, Luis. Pero la verdad que yo lo digo en buena, hay algunas fotografías que yo digo, después me reviento y las sacado. Pero hay gente que no entra en ese cuerpo. No. No, es del último incendio, busquen la foto. No. Ya. Oiga, usted me va a conversar de la carne.、Pues. Sí, pero después. ¿Ya? Nos vamos a la pausa.、Nos、Ocho、vamos. de la mañana con un minuto. Ocho de la mañana con un minuto. Pausa, ya estamos de regreso. Precioso modo para r m a n e r a g a l a No abocar a esta grande palma del t e m p o que te va a cambiar y que te modela. Egrúa y va a decir a v i e novela. Fuci del mundo y pensa con la tua testa. Estar insieme e s t r á siempre una festa. Se r u c i r a y a sopravivir lontano da franco. No c'è noia, no s t r á más instante. s e ñ o r i t a dígame, Aracidia. Señorita, ¿puedo? Por favor,、ah, sí. Adelante.、Ya. gracias. Ahora sí. Gracias, señorita. Concentración, exigencia, disciplina y sed de conocimientos diferencian a un alumno de Blas Pascal School. Un conjunto de valores unido al servicio educativo de calidad refuerza el desarrollo intelectual académico, mejorando sus actitudes y conductas. Incorpórate al proceso de admisión 2011 en Rodríguez 895 o al teléfono 2015 00. Blas Pascal School construye un nuevo mundo para sus hijos. シャシャシャ 101.5。「ラパラダ」。「ラパラダ」。「ラパラダ」。 La Municipalidad de Osorno te invita a participar del más completo y entretenido programa de actividades desde el 16 al 19 de septiembre en el recinto de exposiciones Sago, con gastronomía, artesanía, juegos populares y mucho más. Sábado 17, vive el entusiasmo del Grupo Sinergia. Domingo 18, disfruta del ritmo con Leo Rey. Lunes 19, gran festival de fuegos artificiales. Conoce detalles y Actividades sobre la programación de fiestas patrias en www.municipalidadosorno.cl o en la oficina de turismo en Plaza de Armas. Es una cordial invitación de la Municipalidad de Osorno porque la cultura y entretención también es nuestro compromiso. Un año más para Chile, un año más para Carrasco. Crédito. Cumplimos 45 años entregando los mejores productos y seguiremos a p r e n d i e n d o con el mismo gusto, wey.、Pues. Estamos tan contentos que no paramos de entregar descuento. s Tenemos tanta emoción. En llegarle una buena promoción, ya, p u amigo Alejandro, tírese una ofertita, pues máquina de coser Singer 89,990. O si lo prefieren, diez cuotas de 11,220 pesos. Esta es otra más de nuestro aniversario. Por la compra de su máquina de coser Singer, llévese de regalo un secador de pelo. El crédito que más le conviene y que nadie se lo niegue. De su trono hasta c o y a y q u e ayayay que pura nieve. Feliz cumpleaños, Carrasco Crédito, que sean muchos más. Junto a la familia del sur. Oiga, mijito, ¿y qué le dio que está tomando agua? No se vaya a oxidar.、Ah, no, bobueli, si hay que cuidarse, bo. El agua s e bien. Con ocho vasos diarios quedo como nuevo. El dato está en la página eligevivirsano.cl. <risa> una invitación del programa Elige Vivir Sano y Marcas Asociadas. Gobierno de Chile. <risa> que una llamada perdida no sea un negocio perdido.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 Ocho de la mañana con seis minutos, ocho de la mañana con seis minutos en ¿De este de... país Lobo Radio, viernes nueve de septiembre. Yo le apoyo Sergio y Omar celebrando hoy día su onomástico temperatura máxima para el día de hoy, 11 grados chubas c o s intermitentes, vientos de hasta 47 kilómetros por hora, rachas, a momentos nomás. ¿Hasta cuánto? 47. Ah, 47, yo pensé que he entendido mal. No, 47, son rachas, son momentos, de repente u y se levantó baja de nuevo, son rachas. Ah, eso se llama racha ventolera, no sé cómo lo dirá. Un saludo a mi abuelita, que t i e m p o que n o la salud, que está muy bien mi abuelita. Sí. Un icono de este programa. Eh. Saludos para su abuelita. Oiga, ¿sabes qué? Antes de pasar a lo local, quiero decir dos cosas internacionales que me parecieron llamativas porque nosotros lo usamos. Sony ha perfeccionado el aislamiento acústico a través de s audífono. Sí.、Eh, es un mecanismo que usa pilas, que sirve para no escuchar nada del entorno y se puede, se puede utilizar con o sin música.、Mm. Ah, por lo tanto, te coloca un audífono,、eh, van a llegar a Chile ya pronto, un mes, un mes más, creo, uno, un mes y medio más demora de que su lanzamiento llegue a Chile. Son audífonos que, usted puede, que son bastante normales, esos, esos chiquititos se colocan, pero traen un sistema que anula el ruido externo y puede ser utilizado. Sin música, usted dice: ¿para qué quiero eliminar el ruido? Bueno, ejemplo, para dormir, o usted va en, en un bus y suena mucho, ¿se a c u e r d a Y le molesta, simplemente lo en la cabeza, pero tampoco, tampoco quiere colocarle música al tema o una voz. Los coloca, los enciende y anula el ruido externo. Y tiene la posibilidad también de volver a escuchar.、Eh, parece fantástico, pero lo lograron. Así que es un detalle como técnico para la gente que le gusta la radio, escuchar buena música, porque, porque aísla todo el ruido. Así que. Eso. Ya, pasamos.、Eh... Tan serio que e s t á n dicen.、Eh, hoy día no, porque lo que pasa es que tenemos tanta información que tenemos rapidito. Cristian me tenía el tema de la carne, ¿no? A usted le parece muy interesante. ¿Carne? Ya, de no. En hora de la tarde de este jueves, ayer,、ah, es personal del de quedó... apellido Sorno d e t u una que e s t á en la localidad de Entre Lagos. En el momento que trasladaba unos 200 kilos de carne animal vacuno, porque hay otros animales, ¿ya? ¿eh? En、sí. los cuales,、eh, ovejas, por ejemplo. Y no son cuadrúpedos. Los dos ocupantes del móvil no habrían entregado explicaciones insatisfactorias al personal policial sobre el origen de su carga, que habría tenido por destino un local establecido. i n f o r m a d a la fiscalía, se dispuso el traslado del vehículo, su carga y los hombres hasta dependencia de la PDI,、y、no son, ¿no? donde estos últimos, luego de prestar declaración, habrían sido puestos en libertad a la espera de citación. Funcionarios de la Brigada Investigadora Criminal Bicrim. Confirmaron el procedimiento policial estableciendo además que la autoridad sanitaria fue informada del hecho para la eventual destrucción de la carne decomisada. Y aquí quiero detenerme un poquito más antes de pasar ya a, a lo nacional. Es que hay un comentario en el país l o g o que dice que,、eh, es bastante fuerte, algo así como que,、eh, somos, déjeme leer lo textual, a ver, denme un segundito a ver si alcanzo a pescar lo que dice: destruir la carne decomisada, imbéciles, dice. Hay gente que se muere de hambre y acá los fanfarrones la destruyen.、No. Viva nuestra estupidez humana.、Eh, le voy yo... a dar tiempo para que usted no se sume.、Yo、le voy a dar un punto. El que acaba de escribir eso, que Antonio no la pensó bien.、No. Yo, yo, yo creo que se dejó llevar por el hecho de, de botar la carne por un hecho de, de, de, comestible. Pero yo no cometí una carne.1 clandestina y que haya pasado. Primero, porque desde que faenaron al animal, sin saber. ¿En qué condiciones? e o lo... Lo, lo faenaron, con qué herramientas lo faenaron. Segundo, el proceso que tiene desde el momento que se faena el animal hasta que llega posiblemente a alguien que lo necesite. O sea, en dos días la carne, en un día la carne el, de temperatura de... ambiente se te va. d i s c u l p e pero no sé si se, se, se olvida la gente que es un ser muerto en descomposición. Exacto. ¿Me entienden, no? O sea, no, no creo que e sea muy trágico, pero nosotros tenemos mucha diferencia y todos sabemos lo que pasa con un cuerpo y aquello. Bueno, en, en, los animales vacunos no es distinto, por lo tanto, la cadena de frío y el cuidado que hay que tener es mucho. Ahora usted dirá: Yo me quería en el campo, yo también me quería en el campo, pero nosotros carneamos y el animal, prácticamente la carne se comía el mismo día. ¿Se fija? Y si no, se ahumaba, se, se, se colocaba en sal. Había todo un procedimiento. Ahora, personalmente he ido a algunos lugares donde faenan los. Estos, estos clandestinos. Hace un tiempo acá, atrás, nomás aquí, en, no, sé, no me acuerdo, en un sector periférico de la ciudad, y el caballero, la bodeguita que tenía, no le daba para colgar al animal, colgarlo entero. Por lo tanto, la mitad del faenamiento lo hacía, la mitad del cuerpo, lo hacía topando la tierra de su bodeguita. Donde, en el momento que nosotros llegamos, habían varios perritos comiendo l a e n t r a ñ、uh. a y haciendo, por ahí mismo, haciendo espacio. Habían mosquitas, habían de todo. Entonces, tú decomisas estos 200 kilos de carne, y tú dices, ¿Cómo habrán sido? ¿Y tú colocarías en riesgo a tu familia? ¿Tú? Realmente, así como ya no importa si esto está limpio. Pero colocaría en riesgo, yo pregunto, colocaría en riesgo no solo tu, tu familia, sino que、eh, a gente que sea tu responsabilidad decirle: ¿sabe q u e Tome, ahí t i e n e este pedazo, que lo puedes hacer con muy buena intención. Sí. Tome, ahí tienes 20 kilos de carne que para quemarte s e 18. ¿Y si le entra un virus o una claro. bacteria? Claro, tú te e c h a s t la familia. Tú tampoco sabes en las condiciones que está el animal. No, no sabes que, que cómo estaba ese pobre animal, si tenía alguna enfermedad, si fue matado por viejo. ¿Te fijas? Entonces, también ahí el tema hay、eh, que tener cuidado con las declaraciones. Es cierto, y todos hacemos la broma de que i b a n a hacer empanada y todo lo demás, pero estamos ahí, y te digo, o sea, incluso está el más m a l d a d o s o duda y dice: No, viejo, mejor, mejor no, mejor no. ¿Qué más puedo pasar un 18? Y han, muchos tontitos han pasado un 18 p a u p e r a r m e en el hospital b a s e de Osorno, indigestado, dijo el otro. Sí, ese es el problema. Así que a tener cuidado y a tener precaución. En lo que va, sobre todo en esta fecha tan especial como es el 18, que uno le da la gula y pone a comer lo que haya en cualquier parte. Cree que el Ministerio de Salud, la Seremía de Salud. Eh, una de las grandes labores que hacen es fiscalizar cómo se manejan los procesos de frío, cómo se maneja la línea de,、eh, de trabajo, la contaminación cruzada de alimentos que no se produzca.、Eh, y eso también le da seguridad a uno cuando quiere salir con su familia a estos lugares a disfrutar de una empanada, un anticucho, algo rico. ¿Sigue? bien,、eso. hay que tener cuidado. o Ocho de la mañana con trece minutos, ocho de la mañana con trece minutos, temperatura máxima para el día de hoy: once grados en la ciudad de Osorno. Quiero decir, disculpa que, como todavía en esta radio se utiliza vidrio, tenemos que estar en la s e ñ a porque la gente dice: ¿por qué esa se sencilla? No es porque no salga, sino que porque le hago así. ¿No、eh, está limpiando, señor? No estoy limpiando. Marcelo Velázquez dice que. No, no. Un agradecimiento al coronel Retamal de parte del primero básico B del Colegio San José por la invitación de conocer el cuartel de Cañal Bajo, donde los niños jugaron fútbol, cabalgaron en caballos, compartieron con los soldados, escucharon una retreta y fueron atendidos por el mismísimo coronel, una gran persona, un gran ser humano. Nos atendieron como un rey. De parte de los niños, los papás, fue todo genial. Qué bueno, solo a para... s a b e qué? El coronel、e. Un hombre, ¿cómo se puede decir? Campechano, así como,、eh, amistoso. Tú siempre encuentras que los militares son como distantes, pasados de rollo. h e m o s con todo el palo, todos son así. Es un hombre muy afable, muy, muy cercano. Y me contaron por ahí el día de ayer, nomás me enteré, de, de que va a asumir un alto cargo a nivel nacional.、Sí. Así que, b a v a y e Gracias. 8 de la mañana con 15 minutos, 8 de la mañana con 15. Ayer nosotros comentábamos con Cristian Lobo que íbamos a hacer un concurso. Sí,、ah. el concurso va, para que no vaya a pensar u s t e d e oye, dijeron que mañana iban a decir por hoy y no le han dicho nada. No, si、sí, va, va a ir el concurso. Vamos a comenzar la próxima semana, el lunes, oye, está todo finiquitado, está todo listo ya. Está todo listo, está todo listo, pero queremos comenzar bien y vamos a comenzar el lunes. Le vamos a decir,、eh, bueno, la práctica del concurso del tiro, le vamos a decir、eh, que este concurso es para nuestros amigos conductores. Exacto. Son los que nos han hecho, entre comillas, n o m a l i n t e r p r e t e conocidos. los que nos han preferido. Entonces, con Cristian conversamos y dijimos: bueno, a ellos hay que darle el primer premio. Y vamos. Es un premio. ¿Es un... Son... No es un solo premio. No, van a ser cuatro premios. Van cuatro premios. Va a ser un premio semanal. Un premio semanal para ustedes, s s a e s Ha sido un esfuerzo de parte de Cristian Correa. Y aquí estamos ya listos el, el lunes. Le vamos a decir cómo, cómo, cómo tiene que hacerlo. Vamos a buscar una. la Medida salomónica para que no diga no con ese método no se puede. Vamos, y creo que me envió en mi personal buscar un método por semana para que no diga ah, es que ese método a mí no me acomoda. O Podríamos hacer un método diario o un método diario. Vamos a buscar la fórmula、pues, para, para que todos ganen, porque está el, el llamado telefónico. Está el que personalmente yo salga, por ejemplo, ahí y diga este,、Exacto. así como ha ido corriendo, este. Ah... Varias cosas, o que digo, un número, decimos una, una pregunta y la contestan allá, o decimos una frase que no iba, o lo otro, también está el tema de la webcam, que podemos d escribir c i r e algo en la Claro, la pizarra En la pizarra, en la pizarra se... que está atrás. Después、eh... que l i m p i e n el piso. Espérate, a ver. Cuando compren el plumón. <risa> claro, cuando compren el plumón, nosotros vamos a escribir acá atrás, ahí, ahí. ahí vamos a escribir y usted tiene que leer y decirnos qué es lo que dice arriba. Claro, ahí puede hacer que su hijo. p u e d O p a s a r u n sí, q u é s é yo también. Hay, hay alternativas para. Hay bastante alternativas. ¿no? Porque a, gente te, a ti te ha pasado a lo mejor que te, que te dice, oye,、oh, o yo no tenía para llamar, por ejemplo. Exacto. O, o yo no estaba ahí. Entonces, te, dale toda s la s oportunidad. Le vamos a dar todas las oportunidades. Así que desde el lunes, nuevo concurso acá en País Lobo Radio. Y obviamente, para toda la gente que tiene su vehículo, lo queremos ayudar, sobre todo en este mes que se viene tan difícil y ya、sí. después comienza a salir ya la gente a prepararse para. Algunas vacaciones que va a tomar en septiembre para que salga con el auto tiquitaca. Ya, seguimos con las informaciones. Productores lecheros se reunieron en torno al manejo reproductivo. Sí, hay que reconocer el trabajo que está haciendo Aproleche en el último tiempo y que reunió una cantidad no menor de productores de leche. Hubieron expositores de más alto nivel. Así que un saludo para ellos, a Don Dieter c o n o a Michelle Junop,、mm. eh, a Jorge Kram,、eh, los que estoy recordando en el t e m o m e n t o que están organizando esto.、Eh, felicitaciones por lo que están haciendo. Es、eh, un trabajo encomiable en el que han realizado en el último tiempo. Así que bien por l a p r o l e c h e que nos recibieron, lo contábamos el otro día en el restaurante que está ahí afuera. l a r o Sí. Uy,、pues, claro. a n d a b n r a j a d o g e n o 8 de la mañana con 18 minutos. 8 de la mañana con 18 minutos. ¿Tienen las nacionales allá? ¿Sí? ¿La viste en el correo? Te adelanto un poquito. Te envío las nacionales.、Eh, lo que decíamos ayer: Carabineros. Bueno, tiene nuevo general. Piñera, el presidente, nombre director ofici、eh, oficial que apoyó a general Gordon. El general Gustavo González, de 57 años, será definitivamente el encargado de sacar adelante Carabineros de la crisis interna. Por la que atraviesa. Así lo dice el diario La Tercera.、Y、el alto oficial fue nombrado ayer por el presidente Sebastián Piñera como máximo jefe de la institución por los próximos cuatro años. González reemplazará al ex general Eduardo Gordon, quien la semana pasada renunció abruptamente, aduciendo problemas de salud enfrentando una denuncia por la modificación del parte policial de un choque en el que se ve i n v o l v u e l t o uno de sus hijos.、Mm. Sí, él dijo o que n、no, que, no, que nunca había. A ver, mira, en ese tema yo, ese día cuando veía la renuncia del general Gordón,、eh, me llamó la atención algo y toda la gente decía, sí, está bien, está bien, no puede ser que él, porque sea general. A ver, yo entiendo que está mal, de partida está mal, no se puede hacer. Pero señora, señor, me incluyo. c u á n d o nos han sacado un parte, ¿qué es lo primero que hacemos? Tratar de sacarse el parte. ¿Tenía un amigo que era de dinero? ¿O tenía alguien que me pueda sacar el parte? Entonces, ¿por qué vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en nuestro propio ojo? Claro, eh... a n o están, de que no, que no, ¿Y, aquí? y cuando andan haciendo peores cosas. No estoy justificando al general Gordón, pero me llama la atención que ciertas personas digan, está bien, porque eso no se puede hacer aquí que allá, y, y que poco menos que ahí hay que meterlo preso. Sí, sí la verdad、bueno. es que fue un poco, un, algo de histérico, ¿eh? A mí me pareció débil, débil el tema.、Eh... No creo que, que, que, como dijera, hayan estado c o n c o r r e n t e s para estar en generales mucho. Si o s sea, así, si、sí, por esos detallitos te. Porque、claro. final... ¿Por qué digo detalle? Porque está levantando las cejas. ¿Por qué digo detalle? Porque finalmente、eh, todo el procedimiento se siguió. Si lo que se sacó fue el nombre del parte.、Uh -huh. ¿Ya? Justamente para no levantar polémica, estaba recién asumido. Entonces alguien decidió al medio, en los medios mando. Eh, sacar el nombre para pa, no envolver el tema en una situación que es menor. ¿Cuántas veces hay topones en la ciudad que no son.? ¿no? Se arreglan a la buena. Exacto. ¿Cierto? Entonces era como. ¿Para qué lo vamos a estar comentando? ¿Se acuerda? Hace un tiempo atrás, un concejal a mí me llamó muy molesto, me dijo, oye, m c a m o s a hacer de a c u e r d a nombrarme, hombre. Bueno, pero, pero justamente aquello. Porque cuando son públicos, a veces las cosas se exageran. Y yo creo que en este caso se hizo.、Mm. Alguien tomó la decisión de beneficiarlo y terminó perjudicándolo un año después, porque eso fue un año después. Ya. Dicho aquí y yo, también está lo otro. Dígame. o p i Sí, sí, la tengo acá. En otras informaciones del ámbito nacional, FACH revela duda sobre quién pilotaba el avión accidentado. El comandante en jefe de la Fuerza Aérea de la FACH, Jorge Rojas, admitió ayer que el avión Casa 212. Pudo haber sido pilotado por el teniente Juan Pablo m a l l e a en el momento del accidente y no por la comandante del vuelo, la teniente Carolina Fernández. Sí, esto ha levantado, o q u e te digo? De que lo dijo,、mm. de todo. Porque creo que parece que no era el momento para que el hombre tomara el volante. Esto es como. Está bien, ellos tienen que hacer horas de vuelo, está bien, y, y, y n o estamos echando la culpa, pero creo que no era el momento. No, no era el momento ni la situación. Eso no le quita responsabilidad ¿sí, a la pilota oficial. No, para nada, todo porque todo ella es la que está a cargo y si él estaba pilotando el avión es porque ella dio la autorización, porque ella es la que mandaba en ese momento. Por lo tanto, ella se volvió en la copiloto. Pero eso, eso no estamos diciendo que sean los culpables, estamos hablando de responsabilidades, e s diferente.、Sí. Oye,、eh, quiero volver un poquito porque el informe de Carabineros ratifica que General Blue fue、mm. el que instruyó beneficiar a hijos de Gordon en parte de automovilístico. Ya lo dijo y lo reconoció. El ministro. El ministro del Interior, Rodrigo Gispeter, indicó que el ex general, director Eduardo Gordo, no tuvo nada que ver en la modificación del informe policial. Que habría sido, según el, el informe entregado, el director de Orden y Seguridad, Aquiles Blue, quien instruyó la, la modificación a favor del infractor. ¿ya? Y se está buscando si esto efectivamente tiene, eh, eh, constituye alguna falta. Porque no saben si eso es o no una falta en los procedimientos internos que le den. Sacar un nombre de un p a r t e Yo creo que sí. Yo también. Yo pero... creo que sacar el nombre de alguien infraccionado en el p a r t e No sé. Ahora, si se saca el nombre. Bueno, no, al final, tanto problema. Aquí hay problemas por todo en este país. j a <risa> Oh. Porque boga si no boga. Claro que no. Es que le sacaron el parte. No, pero es que poco menos es que hay que enjuiciarlo públicamente. Hay que, hay que apiedrarlo en la calle. ¿En qué estaba pensando usted? Usted es una mala persona. Claro. Es malo de a e r Usted es un maldito.、Oh. Seguimos en otras informaciones con f e c h a No acepta mesa de trabajo. Dale, no es no. novedad porque no han aceptado nada. Es del Ejecutivo y prepara contraoferta. Recuerdada por los encargados de seguridad de los estudiantes, llegó ayer la presidenta de la f e c Camila Vallejo, hasta la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Talca, la dirigenta del Partido Comunista. Se dirigió a las 12.45 hasta el Auditorium del Plantel, donde se realizaría la primera asamblea de la c o n f e c tras la cita del sábado pasado con el presidente Sebastián Piñera. Te digo una, una cubucha que está corriendo por ahí, ¿Mm? en las redes sociales especialmente. Eh. Ella estaba como de acuerdo en estas negociaciones, pero parece que hay celos internos ¿Sí? entre los dirigentes、Yo、porque que ha tomado a terminar... mucho peso, al, a, a, a, especialmente a Camila Vallejo. Fíjense cómo ha retrocedido unos pasitos en la. Ha sido más cauteloso este chico Jackson. Giorgio Jackson. Eh, eh, ha tratado de no tocar los egos de sus colegas. Incluso en las fotos, fíjese por dónde sale Jackson. Pasitos más atrás. Eh, se cuida de no ser el que va encabezando la... cuando entran.、Uh -huh. eh, ha sido bastante inteligente la c c i ó n en s e n t i d o La Camila ha salido adelante y eso le está costando popularidad, no entre las bases, sino entre los dirigentes nacionales.、Eh, dicen que se a r r a n c a n con los tarros. Ahí conversamos con alguien dijo: No, no, es que la Camila se cree que、eh, es dueña de nuestro destino. Y, y ahí cuando vamos con eso, se le está complicando a ellos. Sí, ese es uno de los problemas. ¿no? Lamentablemente. Eh, vamos a seguir, vamos a llegar a octubre, noviembre y yo creo que esto no va a terminar. Pues, ya, ya uno sabe qué es lo que quieren. Ya.、Eh, no saben. Ya, ya, ya es una cuestión que no sé, que quieren que todo sea regalado. Creo que no. Un simo s de m e d i a d intensidad se registró a las 23:30 horas en la zona norte del país. Según el Departamento de s i s m o l o g í a de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5,7 grados en la escala de. r i c t e r El temblor tuvo su epicentro a 6 kilómetros al noreste de Calama, a una profundidad de 99 kilómetros. Oye, en otras informaciones, roban entre 15 y 20 millones de pesos en especie desde domicilio de profesor en Vitacura. Uy, el profesor que está bien posicionado.、Eh, yo no creo que lo pruebe ganar tampoco. <risa> Dos delincuentes ingresaron la noche del jueves al domicilio del profesor Patricio Salazar Herrera, ubicado en calle La Cortada de Vitacura, sustrayendo、mm -hmm. desde su interior especies avaluadas entre 15 y 20 millones de pesos, según confirmó、eh, el... el inspector Alex Ojeda de la Brigada de Robos Oriente. Oye, y q u é robaron、uh, joyas, artículos electrónicos y 20 relojes de colección. Ahí tenis. Ahí tenis. Ahí tenis. Teni. Oye, asaltaron、ah, otra casa ayer de ¿Dónde? un empresario automovilístico. Dos mil millones de pesos le llevaron en joyas, especies y documentos. Dos mil ¿Dónde? millones. ¿En Santiago? En Santiago. En Santiago en ah, dos mil, ¿verdad que lo escuché? Dos mil, dos mil millones, no. No, hasta, donde, lo... yo sé, hasta donde yo sé. No, perdón, me, me, me, no, hasta donde yo sé, no. Hasta donde yo sé, no. Si usted sabe que sí. Pero que parece、diga. que lo tenía por aquí porque el ruso, el ruso era, parece que se llamaba el apodo. El ruso lo lo habría pescado en un motel. Espérate. ¿eh? Estoy como lo, con m o o c las dudas. s e que... v e í a los peleles. v e í a el de los p e l e l e d ó n d e estaba?、Si、á Era como gracioso. A ver si está en la cuarta. Sí, ahí, tenés, ahí, ahí tiene. Ahí tiene, tiene debe tiene estar, estar porque. Oye, este、mm. tema,、eh, ya, lo、dale. que viene ahora va a ser muy importante, sobre todo para quienes están cotizando en el sistema privado de salud. Porque. Dice la ministra Evelyn Matei. Esa es mi minich. s t Sí. s a e s qué? A mí me cae bien la p a l a a Es como una palaya que te dice las cosas pan, pan, vino, vino y las cosas como son, y creo que h a t r a t a d o d e encauzar las aguas por el buen, buen, por el buen camino. Matei, por utilidades de SAPRE, seguramente hay muchas cosas que investigar. Es raro que en una industria suban en un 70% las utilidades. Claro, es rarísimo, sí, sí. sobre todo en estos tiempos. Señora la ministra del Trabajo de Luis Matei, ya s e g u r ó que es y que existen varios temas que se deben de investigar. Esto, esto digo, tras conocer el estado de resultados de las ISAPRES de la Superintendencia、sí. de Salud,、Impres. informe que reveló que el sistema de salud acumuló un total de 45.683 millones solo durante el primer semestre, un 70,2% superior al mismo periodo del 2010. La ministra sostuvo que las ISAPRES tienen que dar un buen servicio de salud a un precio que sea razonable y justo para sus afiliados, y que si bien. Esta es una materia que está siendo vista por el Ministerio de Salud. Su cartera solicitará reuniones con el ministro y el ministerio y con la superintendencia para interiorizarse en el tema. En el caso de las ISAPRES, veremos qué es lo que se puede hacer. Veremos si es que hay la competencia que debe haber. Veremos si es que existen los mecanismos en que el afiliado pueda conocer realmente los costos de cada uno de los distintos planes y de las distintas ISAPRES. El gran problema, por lo menos personalmente, cuando tú compras、eh, o te ofrecen.、Eh, ...y Sapre、uh -huh. el que viene te ofrece la mejor, a、ah, n、no, no, no, la mía es muy buena. Aquí ella.、Eh, va a tener días cámara. Oye, prácticamente usted no va a pagar nada. Si、sí, no es e que tú le dices,、es. ya, pero es que yo quiero que ya, okay, obviamente, ya、no、hay ningún problema, pero es con mi sueldo, no me van a sacar nada. No es que ella tiene que comprar un plan, entonces tiene que empezar. Ya vas por el plan, después, ya por el bono, tuviste que pagar, y después, ni Dios quiera, y toda la cuestión, tuviste que irte a la clínica. Y no,、el、si no hay problema, si tengo. La Isapre paga. Y después no te paga. Y si te paga, se demora dos, tres meses. Y t e manda al compin. O sea. ¿Qué onda? No podía. No, si no podemos ser de huello corbano.、Ah, Terrible. 8 de la mañana con 29 minutos. ¡Ay! ¿Cómo se nos pasó el tiempo? Lo digo, el tiro lo, lo, era el r u s o Era el r u s o Menos de lo que d u r a a Un gas en un canasto alcanzó a disfrutar. Estoy leyendo la cuarta, ¿eh? a Como multimillonario, un joven acusado por la policía de robarse dos mil millones de pesos. El acaudalado episodio comenzó, según propia versión del sospechoso, cerca del mediodía del miércoles, cuando llegó como cualquier ciudadano humilde en metro a la escuela militar. Posteriormente se sube a un bus de a c e r c a m i e n t o hacia la calle Presidente Riego, donde desciende, camina alrededor de una cuadra e ingresa por la puerta principal a un edificio. Así, es sencillo. Aprovechando su buena pinta, el sujeto se coló sin despertar sospechas de los conserjes y recorrió el inmueble hasta que llegó al décimo piso, donde por cosas del azar se encontró con el suculento botín que le cambiaría la vida por muy pocas horas. Sí,、eh, en otras informaciones que van a estar、eh, dando que hablar durante el día, la familia de la expresidenta Michelle Bachelet resolvió hacerse parte como querellante de la causa abierta por el ministro Mario Carroza para esclarecer la circunstancia en que murió el general de la FACH, Alberto Bachelet. Según、eh, el comunicado, la madre de la exmandataria, Ángela Jeria, tiene previsto concurrir a las 10 horas de este viernes a la Corte de Apelaciones de Santiago para interponer la que r e ella correspondiente. El general Alberto Bachelet fue detenido y torturado tras el golpe militar, falleciendo en marzo de 1974. ¿Sabes qué? Dígame. Voy a, voy a, voy a decir una opinión, de pero muy, muy personal.、Eh, yo creo que en este país se le debería pagar a cada uno de los chilenos por lo que pasó. Entre el 70 y el 73, y del 73 hasta nuestros días. Porque para izquierda, derecho y centro hubieron violaciones a los derechos humanos, y aquí tenían que pagar los 17 millones de chilenos. Sí, podríamos r e b a r t i r Podríamos <risa> rebartirnos el plato entre todos. Déjense l l e v a r l a entre algunos n o a、ah, á s paren el escándalo. Lo último, Estados Unidos está asustado. Esto ya ha sido expuesto. Amenaza creíble. Detentado en el aniversario del 11 de septiembre, ponen alerta a Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha sido informado del amenaza a durante el día de ayer y ha pedido redoblar esfuerzos, según un alto funcionario de la Casa Blanca que habló con la condición de permanecer en el anonimato. Pero lo dijo.、Eh. Están asustados o s Se asustan todos los años, pero este año dicen que ahora sí que parece que sí, sí, sí. sí. Porque dicen que tienen preparados los avioncitos, los, los dobles de, de Obama, tienen todo listo ya. Sí, está complicado, está, está complicado el país del norte, sobre todo con el tema de seguridad. Y ser el ojo de todo agente terrorista, eso sí que es penca. ¿eh? Estar todos los días. Claro, Estados Unidos t i e n e la mira a un montón de terroristas. ¿ah? Hay, hay un juego de naipe y tienen、ah, a cada、sí. uno y lo ganan. El problema es que los, los terroristas también tienen un juego de naipe y tienen a cada uno de los estadounidenses p u e s t o ahí. Entonces, obviamente. ¡Qué、eh, terrible, qué terrible, caballero! Oiga, en la tarde e nos la tarde n juntamos a las e t e Sí, a la vamos, tarde, 19 horas. Vamos de fiesta de 7 a 8, repasamos las informaciones. A estilo propio, nos reímos un rato. Los podcasts, ya está el del día de ayer que nos pidieron. d i c e que estuvo muy bueno el programa de, de, de ayer. Sí, r e c i b i m o muy buenos comentarios de ayer. Sí, sí. Yo no tengo miedo de desperfilarme. Pues yo vine desperfilado de nacimiento, mire mi nariz. <risa> sí, a mí no me interesa desperfilarme. Creo que, que eso va en cada uno y. Ya, ya, hombre, ya, déjame v e No,、yo. pero ¿sabes qué? ¿Qué? A mí me gustó mucho el programa de ayer y me gusta mucho h a c e r el programa, lo voy a decir ahora en la mañana, porque se nota que hay alegría, se nota que hay dinamismo. Nos levantamos a las seis de la mañana ¡Oh! todos los días、sí. y trabajamos hasta las ocho de la tarde. Y llegamos acá y nos ponemos a hacer el programa y tenemos unas ganas de informarle, s de hacerlo entretenido para usted, más que para nosotros. Entonces, ¿Y usted? Si, ¿Y usted? Si, si usted nos llama por teléfono y dice, ¿sabes qué, cabrón? Nos estamos riendo y lo pasamos bien. A mí me importa un comino, es perfilarme, tener que hacer el ridículo y si lo hago, le hago sacar una sonrisa. Aunque me tengan que entrar a las 6 de la mañana todos los días y estar todo el día, yo creo que mi equipo, o sea, el equipo de acá de trabajo, I love you. dice lo mismo. h a lobby, Correa. Así que a mí me importa b i e por perfil, Correa. ¿eh? Lo hará feliz. Así es, no hay problema. Nos vamos, don Cristiano Lobo, hasta las 19 horas. Hasta las 19, nos vemos. Chau, chau. Chau, chau, que estén b i e n El y le su canción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 Lobo está en la palabra y tú tienes la información.